Time for the place. It's brutal and inexcusable. I thought it was, was, but it The wind Sisters and brothers una semana más bueno, una semana más y la última, ¿no? hasta septiembre pues sí, la última y la primera de agosto <risa> ya me has dicho antes que va a decirlo pues hala <risa> bueno, has la frase sí. ya has la frase la tenías preparada pues sí, y la primera que... de agosto y la última de la temporada cambiamos las fotos del blog o sí, hay que decir que este es el último programa con el ratón ya lo mostraré sí. otro animal Que no lo hemos pensado, ¿verdad? Yo lo que no sé todavía es por qué coño metemos animales para hacer los programas y por qué tenemos un blog que parece de zoofílicos. Por elegir algún tipo de foto, si no, ¿qué fotos meteríamos? Bueno, no sé, tío, pero… No, pues elegimos <risa> animales. <ese. risa> bueno, la verdad que no me acuerdo qué es <coughs> este fin de semana pasado, si no, lo comentaría. ¿El qué? El qué? ¿Qué hicimos este fin de semana pasado? ¿El fin de semana pasado? Rogan Trini. Claro. Rogan Trini de Sábado a tocaste, con jodido karma? Sí, sí, sí. <risa> por eso no me acordaba ya. <risa> Bueno, fue muy bien, la fiesta. Sí, Rob Bastard, Cruje y jodido Karma. Sí. Que por cierto, esté grabándose de nuevo, ¿no? Vamos a darle publicidad. Vamos a darle publicidad. La verdad es que mañana acabamos ya de grabar y llevamos toda la semanita grabando. Estaréis hartos es ya, malitón, supongo. Eh, esto. Pero bueno, va saliendo, va saliendo. Y de aquí damos recuerdos al romanzo negro, que está sonando aquí a fondo. <risa> y hemos reencontrado este CD por aquí tirado en la radio. Bueno, tirado, en la estantería, ¿no? Claro, estaba ahí bien colocado. Entonces, vamos a rescatarlo y a darle a Hay un poco tanto CD que va a encontrarlo. <risa> pues bueno, yo tampoco he hecho gran cosa, ¿eh? Este fin de semana. Yo, pues me parece que solo eso. Y luego el domingo nos fuimos a Rocantrini con el proyector. Ah, bueno, ya fliqué varias. Bueno, sí, ya, pero también el fin de semana. Bueno, es que estoy un poco resfriado, ¿eh? Perdonad. La... <risa> no, y el es calor, el, el aire, calor, a mí el tiene El cerebro hervido. Sí, sí, el calor. Y yo Ahora creo que por así. eso ya os explico por qué no he buscado las noticias y... ¿Es que no he buscado noticias? Me excuso. Sí, tengo cuatro. Uuuh. Pero no he hecho ni selección. Las primeras cuatro que he visto que digo, mira, adelante, ya está. Es que estaba en casa con todo el calor sin comido. Pero esto se hace de antes, ¿no? Pero no en verano, <risa> no en verano. Es que estamos en verano. Claro, Dios. Bueno, pues yo, mira, voy a empezar hoy yo, lanzando noticias. Venga, va. Los nombres más comunes en Colombia. Sí. Y esto va a ser serio de aquí a unos años. Comienzan a ser Filete, Clítoris y Campeón Invicto. Los nombres más comunes. Sí. Pues ya verás sí, sí, va, va a dar de hablar en un futuro. Bueno es que sean más comunes, sino que se están utilizando un sí, montón. Hay, como te acuerdas bastantes. aquella promoción de Fanta o Michael Jackson o Batman, que sí. le llamaban o Superman sí. a los niños. Bueno, quitapas pasó pues. igual antes con Dolores y todo este tipo de nombres. También. Remedios. Los, remedios. Sí, sí. Hombre, puede ser, ¿eh? Puede ser. Oh. Y luego nadie lo sabe. Mira, estamos redescubriendo la historia. La heráldica cambiará. <risa> bueno, pues suerte una de esas cuatro que tienes. Venga, va. La caída del rey. Bien. Lo he visto y he dicho, <risa> este que, es que me la noticia fácil. <risa> la verdad es que tenemos un rey un poco torpe, ¿eh? Porque últimamente solo sale noticia por caídas. Bueno, últimamente desde hace años... Así de cosas que hace nuestro amado rey. Hombre, es normal que es un solo normal se cae... Torpe. Bueno, con perdón al colectivo. <risa> mucho perdón. Con mucho cariño también. Pero... Si eres un poco deficiente, no es normal. No te sí, que sí. acompañado todo el día. Pues sí, una silla de ruedas yo en creo lo, que... Es lo que pasa, mezcla sangre. <risa> con sangre. Que llevan demasiados siglos haciendo lo mismo. O tenemos el caso de su hija, ¿no? Pero me parece que se han dado cuenta, ¿no? Porque parece que últimamente... Hombre, sí. Si nos fijamos, todos los niños de Rey, todos los hijos de Rey, se han casado con plebeyos según ellos, ¿no? Sí. ¿Un jugador de, de que era? ¿El Lutangarín? ¿De waterpolo. De waterpolo sí. O Balonmano. de Balonmano era sin agua. Bueno, lo bueno, mismo es. Bueno, lo mismo, bueno, es. No, lo mismo, es. <risa> lo mismo es. Y luego un tricachón ahí acabado de salir de, de Colombia, del nido de la farlopa, de marichalar. Ah, sí no lo sabía yo. La otra, la de Noticias. La periodista. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que nunca se tendría que haber descubierto esta teoría hasta te después de la caída de. Todos los la, niños de la ahora serían. Real? Bueno. Sí. Divertidos. Divertidos todos. <risa> <risa> no, que tendrían que quitar la monarquía. Estaremos gobernados por bueno gobernados entre comillas. Por deficiente. Ya y no bueno, estamos, pero bueno, da ah, igual. Sí, da igual. No, sí. de rajoy ahora y cambiamos de. <risa> ¿Qué dices ahí de Comisiones y UGT? Bueno, pues Comisiones Obreras y UGT ha llamado a trabajar a los mineros. Ah. Para hacer una breve pausa. Según ellos, para volver a cargar las pilas. Pero no sé yo qué tendrá esto de bueno. Ah, o sea, que la magnífica idea que tienen UGT, UGT y Comisiones… Sí. Es de que dejen la huelga, ¿no? De que la dejen durante un tiempo para recargar pilas. Lo que yo no sé si esto lo que hará es apalancarlos. A los mineros ¿No se da cuenta? Esto lo que quieren es acabarla Y a punto claro. y luego el minero vuelva ahí a. Al... Bueno, ¿a dónde va a volver, coño, pobre? Con este medio último año que le queda para trabajar? Sí, claro y ¿no? ¿no? Lo sí que hay hacen guardado. es como paralizarlo Para después tener que volver a empezar desde el principio Y quien vuelva a empezar Yo lo veo de la manera que ahora sí que están dañando Ya que no sacan ni una Puta piedra de carbón Y hmm. se está resintiendo ahora Y claro, a los que le importan, comisiones y UGT, les dice, oye, por eso a trabajar va. Que nos quedamos sin sueldos, <risa> sin hacer nada. Hay que romper una lanza por estos trabajadores, tío, que se pillan las zonas sindicales de todo el grupo de trabajadores. Hmm. Dice, no, yo me afilio aquí a un partido y soy vuestro representante. Y el tío cobra sin hacer nada. Levantándose todos los puto tías a la tía. Venga. las bueno, son 11, 12, weón. Bueno, se supone que algo hace, ¿no? Que ¿Y las reuniones de qué? ¿Para hacer qué? ¿Cómo han...? ¿A qué nivel han llegado los mineros? Ya. Bueno, sí. ¿no? ahí está demostrado que las obras sindicales de estos liberados no sirven para gran cosa. Bueno, también estamos hablando de sindicatos grandes y de que Obviamente. la gente que ha decidido esto son gente ya con poder y con fuerza. Sí, pero, pero los que los están por debajo minoritarios de los sindicatos. No te haces esto, ¿sabes? No te coges a una persona que está afiliada a yo que sé, a la CGT. Hmm. ¿Sabes? Y dices, no, quédate tú todas las sindicales, porque se ha trabajado. Te a decir, no. Aquí, como iguales, nos lo repartimos y punto. Claro. Es que… Bueno, vamos a cambiar de… Sí, sí. A tocar los huevos esto de comisiones y UGT. <risa> Pasemos a la siguiente. Mira, tengo yo una curiosa. Crean un parche para neutralizar el olor de las flatulencias. Hostia, yo también lo he visto. Que se ve que al día soltamos dos litros de flatulencias. sí Son una pasada, eh. Más que las vacas, eh. Contaminamos. <risa> sí, sí. Y somos muchos. Sí, pues mira, lo se, ve recordarlo. Se, y se ve que la Y cómo funciona, esta. porque lo he visto, pero he visto una foto también que te lo pones sí. en, en... el cazoncillo, pero ¿qué es lo Exacto, que hace? Exacto, te lo metes interior ahí <risas> del cazoncillo... Y bueno, lo que pasa es que absorbe, es como una especie de compresa que absorbe el olor... Lo que pasa es que no, no es ruido. <risas> ya, ya, bueno. Claro, tú te puedes tirar todos los cuescos que quieras, no lo eran pero el sonido estará ahí. Bueno, molestarán menos, está claro. <risas> bueno, el típico bópedo de ascensor o algo así... Pues da sí. igual, yo me los tiro, tío, me da pela. Si no tienes ascensor en tu casa. Yo por eso. <risa> Aprovecha cuando <risa> vas a, la, a, vas a casa de los demás, ahora ¿verdad? No sé, ¿verdad? Claro. Ahora sí. Como no me conoce nadie, pues se ha por culo. <risa> yo tengo otro sobre los guardias civiles. Uy, los Miguelines. <risa> se están quejando porque a los guardias civiles de las Canarias y las Baleares. Hasta ahora, se ve que desde el 74 les pagaban para poder ir a la península los, los viajes gratis. Y ahora, claro, con la crisis y tal, pues se lo han recortado. Y la verdad es que yo lo veo bastante bien. ¿Cómo que lo ves bien? Hombre… A claro, los chavales, que se matan la vida, se en juegan… En el 74 el vale que para viajar a la península les costaría la vida Se juegan el cuerpo, ¿sabes? Ahí… Y no le das unas vacaciones gratis. <risa> bueno, no son vacaciones, es el viaje. <risa> te pasan <un> puto <risa> Para ver a las familias, caserazos. en principio. Bueno, sí, sí. sí a sí, las familias. No, ya. ya, ya, sí, que después harán lo que ellos quieran, ¿no? Que se metan en un oficio de... eso, que y y, se yo lo veo bien, que se quejan... Así porque sí, porque cualquier otro funcionario podría pedirlo o cualquier otro habitante de las islas. Y porque solo ellos. Eso está claro. Y más ahora que es mucho más fácil que antes viajar a la península. Que eso paga como al resto, que paga me parece un 25% menos o una cosa así. De los que sí. están empadronados en Baleares o en Canarias. Sin sí, impuestos y tal, siempre tienen más. Sí, no, pero me refiero a la de viajar, ¿no? Tanto sea en avión como un barco. Tienen descuento. No. Pero no es justo que le toque a un policía, sujeta bonita y por meter una ordenanza franquista. Y que estemos ahora en el 2012. Y todavía siga vigente, ¿no? Hm. Bueno, pero todavía tenemos ahí los impuestos fiscales de los feudos de Navarra que no pagan un puto duro. <risa> y bueno, nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero bueno. ¿A quién le interesará? Las leyes se van postergando eh. aunque se cambie de gobierno aquí la gente no se crea, eh. Bueno mira, hablando de gobierno tenemos una de Rajoy. ¿Ah? Que tío se le ocurra, ¿eh? ¿Y qué ha pues dicho? mira, aquí noticia la noticia. Rajoy convoca a los secretarios de estado a una reunión y le reparte camisetas de la roja para celebrar el título de la, de la Europa, obviamente. ¿no? Ah, qué bien gastando más dinero público en camisetas de fútbol. Me encanta. Y luego, ¿qué sentido tiene? Coño, hay que estar y orgullosos. Si gana la roja, ganamos todos. <risa> bueno, sí. Todos somos más felices. ¿No habéis Tenemos encontrado, un burro, desde que se ganó? Yo, mira, yo… lo he perdido. <risa> <risa> Para ser más exactos. Yo lo he perdido también, ya. Bueno. ¿Te queda alguno o qué? Sí. Otra sobre Rajoy. Uy. Que ha tenido otra magnífica idea. Los funcionarios no se pueden quejar en su lugar de trabajo Durante horas laborales Sobre las medidas que toma el gobierno respecto a tus salarios, horarios no sé qué O sea, solo puedes quejarte fuera del trabajo El derecho a la Me estoy alejando versión. el micro ¿No? Sí, sí, o sea, es como que Si le puedo hacer esto, podrá acabar decidiendo Qué temas puedes hablar y qué temas no puedes hablar Porque ya lo ha he hecho con uno Pero quién dice que no lo sigue expandiendo no creo que lo haga, pero el saber que puede tener el poder para hacer esto da como para plantearse si realmente queremos que alguien esté allá arriba haciendo lo que está haciendo o no. Y hasta aquí mis sabias palabras. <risa> <risa> la verdad es que sí, es una medida bastante nazi. ¿Me recuerda como la mm. peli de V? ¿De que la nadie, nadie dice nada del Estado. Mm. No lo recuerdo ahora mismo. Normal, normal. <risa> Bueno, no pasa nada. Yo, la verdad, que me he quedado sin noticias. Yo también. Bueno, pues pasamos. Metemos una cancióncilla aquí de Garbanzo de, Negro. De garbanzo Negro. Garbanzo Negro. Y bueno, pasamos a la mega agenda del fin de semana. <ríe> Esperarla con bol y lápiz. Radio RSK al senset Punu FAMA Y a 3U.rsk.cat Una radio lluvia de no barries. Una radio asamblearia. Popular, autogestionada. Radio RSK. Al senset Punu Y a 3B doblas.rSAK.cat Y bueno, volvemos a estar aquí ya en Gonque Palomino. Sí, ya habéis conseguido un lápiz y un papel. <ríe> bueno, la verdad, no vamos a engañar. No tenemos nada Ha cerrado todo Estamos en agosto Y ni Rocantrini Ni Casal de Roquetas Ni Ginahueta Ni Casal todo de Broste, Ni Ateneu, Ni Campaste eh, No hay nada Ya lo dicen En agosto ni costo <risa> <risa> No hay nada La verdad es que desde aquí ya proponemos que os montéis vuestras propias fiestas bajéis a la plaza Sí, o cualquier parque que disfrutéis de vuelta. Bueno, sí, ¿no? playas piscinas, claro. piscinas no la, la montaña… Yo ¿Por qué no? Andragos, una mierda, tío. qué piscina vas a ir? Bueno, no sé yo. Bueno, cada, yo cada como cada voy a no pues, pues allí hay <ríe> ah, piscina. Pijo. Y bueno, puedes quemar montaña, que también está muy bien. Sí, sí. Y eso, bueno, tenemos coiserola <risa> que tampoco es que sea naturaleza viva, pero hay mucho allí. No la queméis. Se puede Creo andar. que nos faltaba ya, no la queméis, pero bueno. Vamos a dejar esta vez una entrevistilla que hicimos hace ya algún tiempo. Si no me equivoco, fue la tercera o la segunda que hicimos. Sí, de las primeras. Y bueno, la verdad es que es por petición de Josete. <risa> es imposible que no tengáis, como lo dice. Es imposible que no tengáis aquí los perlas en la radio sí. todavía. Lo habéis puesto una vez. <risa> y no, bueno. pero es cierto. Les daré la, la, la razón de que en el blog todavía no estaban puestos. Estaba la entrevista suelta, pero no puestos. Eso sí que es verdad que ha sido un fallo, que siendo de los primeros. Bueno, pues ahí la echamos, ¿no? Hoy la echamos, claro, claro. Que por cierto, decir que... Bueno, esta la grabamos hace ya medio año. Mm -hmm. Que los conciertos ya no ni ni os fijéis. Pero bueno, os decir que están grabando ahora CD. Han es verdad que para septiembre, dijeron, un ¿no? Un par de cancioncillas. Y para septiembre, el 31 de agosto. sabes el día y todo. El 31 de agosto. Tocarán en Santa Coloma, no sé bien bien dónde. Ya lo pondremos en el blog, si no. Hmm. En el blog, bueno, y en Facebook. En Santa Coloma, sobre las 2 de la mañana, en una hora feina, ¿no? Bueno, para acabar el verano. Sí, está bien. <risa> y bueno, pues ahí os dejamos con los perlas y disfrutar. Sí. Y, Palomín otra vez, y esta vez nos acompañan Los Perlas Bueno, más o menos Presentaros cada uno ¿Cómo os llamáis? ¿Qué tocáis? Bueno, somos Los Perlas, hola, buenas nit Buenas noches, estamos encantados de estar en vuestro programa Buenas noches a todos ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? Los Perlas Cada uno, coi Ah, bueno, sí. yo soy Ferran y toco la batería Yo soy Pep, toco guitarra y hago coros Y yo soy David y canto y toco la guitarrilla nos oh, falta el cuarto miembro, ¿no? El Josete, bajista bajista y coros también sí, tenía que ir a hacer unos trapicheos y, y no llegaba y no, no, y no tiempo le ha, ha salido mal, ¿no? <risa> <risa> tiene que esperar y el grupo así en ¿cuánto hace que empezó y cómo empezó? ¿cómo os reunisteis? bueno, esto... el grupo empezó en el 2005 de hecho, de hecho de la, de la formación inicial solo queda José, Josete, el Perla es un huevo que empezó entonces sí, 2005 y de hecho al principio el grupo se llamaba Señor Rojo Y después, cuando el Josete, poco después de que hubieran empezado, se, se juntó con la banda, pues él propuso el nombre de los Perlas. Y desde entonces pues ha habido mucha gente que ha entrado y que ha salido, y hasta la formación actual, pues que llevamos ya que llevamos un, dos años. Sí, más o menos. Un año y pico. Un año y pico, llevamos así los, la última formación. Joder. Más o menos, ¿de qué tratan vuestros temas? ¿Qué simbología debería tener? Se hablan de cosas de la vida cotidiana, de vicios, los amores, desamores, eh, más, más bien pues cosas que nos gustan y ahí sale una letra. ¿De las cosas que os pasan en general y que os han pasado? Bueno, hay cosas también que nos gustan, por ejemplo, el Rey del Ritmo, explican historias de ahora, antes y después. Habla un poco así también de la vida de barrio, ¿no? Por ejemplo, la canción de, de la chica del parque o en un lugar de mi barrio, ¿no? O sea, y también hablando de lo que es la vida urbana y en los barrios así de... Pues de decorantes, ¿no? Pues, eh, como en Santa Coloma, Más No, donde Somos?, de Tarrasate, también. Y un poco reivindicar eso también, ¿no? Que, que de eso puede salir... El blog, ¿no? y de hecho, creemos que la música que hacemos es para, para eso, ¿no? Para lo que es la vida de barrio. ¿no? Para bailarla. Eh, Quién de vosotros hace bueno escribe las letras o surge en grupo? Pues eh, las, la mayor parte de nuestras canciones son de, de Luis Siete, que era el cantante que estaba, en, que cantaba antes de que empezara a cantar yo, y tenemos como un repertorio de bueno ya son 17 canciones así propias y la mayoría son suyas. Entonces las últimas pues las estoy escribiendo yo, me ha tocado ahora mismo eso, pero pero siempre hemos estado abierto a que cualquiera que venga al ensayo con una idea, ya sea la parte musical o la parte de, de letra, pues que si quiere aportarla, pues crear algo a partir de ahí, ¿no? ¿Y los ritmos también surgen o hay alguien que también los piensa? Los ritmos igual, bueno, es que de hecho las dos últimas canciones pues se me han escurrido a mí, <risa> y entonces lo que es la música y la, y la letra sí, pero de hecho da igual, porque cuando tú llevas la, la idea allí al... Al ensayo, cuando empiezas a trabajar la canción, al final se hace de, de todos, ¿no? Siempre cada uno aporta su parte y tú puedes ir con una cosa y después dices, hostia, pues, pues con la idea que, han, que ha hecho Ferran en la batería o Pep con la guitarra o José con el bajo con los coros, al final realmente el, el tema crece y eso es, el, es una de las partes más bonitas. No es solo la canción cuando la, la tocas en un concierto, sino cómo va creciendo en los ensayos, ¿no? Y el, el, creando el tema, es, eh, para mí es la mitad de lo que es el, un grupo de, de música, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, eso, el conoceros, eh, conocernos a nosotros, pues más, pues hace que cada vez, pues sepamos qué camino escoger a la hora de crear canciones, pues nosotros hacemos pues un rock, pues ya más o menos con el estilo que lleva cada uno, pues, pues aporta lo suyo, y sin, sin más. ¿Qué efectivo tenéis como grupo? Pues mira, esto lo va a contar el Pep, que no ha dicho nada aún a ver que... Sí, bueno, yo soy el más, el más joven de la, de la banda <risa> <risa> Llevo solo un año Pero bueno, esta música, la verdad es que cuando la conoces Y si conoces a esta gente maravillosa, pues es una música que engancha Y bueno, la verdad es que se siente uno como en familia Bueno, muy emotivo no, ya está bien, es lo que sientes, ¿no? Okay. Sí, sí, sí, sí, yo, pues lo que siento es eso, que somos una familia, de hecho. Estamos ahí desde que yo empecé hace pues, dos años, pues un año, eh, David pues lleva cuatro no o algo así, pues cada, cada jueves, antes ensayábamos los miércoles, pues ahora los jueves, pues no hemos fallado nunca o casi nunca. Si hemos fallado ha sido por, pues, por alguien que se ha puesto enfermo, o no ha podido venir así, ¿no? Pero lo, lo importante es tocar y, y sobre todo la amistad que, que eso conlleva, que se, somos un grupo. Asuntos o sea, familiares, divorcios, hay de todo. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde ensayáis ahora? ahora? Estamos ensayando en el rock and training aquí al ladito. Y bueno, ensayamos los jueves. Llega vieja. Trinidad vieja Trinidad vieja, sí. Sí. sí Bueno, sí. yo cuando, Pero... cuando conocí ese local dije Esto es, esto es muy grande yo, esto, yo dije, esto hay que conservarlo, ¿eh? hay que ser buenos hay que, hay que mantener el sitio Porque la verdad que estaba muy a gusto Pues ahí. sí, sí, debajo de la ronda ahí estamos sí, bajo, sí. no, bajo el puente <risa> bajo el puente, <risa> bajo puente. bueno yo, espera, yo quería recuperar la pregunta que la le habías hecho que había dicho que siempre la contestaba pero le ha dicho algo bonito también de todos y era el cómo vemos el, el futuro, objetivo ¿no? y tal, ¿no? el objetivo pues eso el, el sí, seguir claro. el seguir tocando y, y bueno y, y eso vemos que vamos sacando temas poco a poco ahí con sangre y con, con sudor y lágrimas bueno lágrimas no la alegría, si un caso y nada y, y o sea que la banda está viva y yo creo que podemos seguir ahí dándole caña sí, un, buen tiempo. un buen objetivo pues es Mostrás nuestras canciones en los conciertos y, bueno, pues que nuestros amigos nos vengan a nos vengan a ver y disfruten con la música, ese es nuestro objetivo si yeah. a la larga podemos hacer un disco pues para pa no tener que hacer tantos conciertos pues lo hacemos ¿Vuestra lo opinión de los grupos comerciales? sí es? ¿Qué opináis? Por ejemplo, de Alejandro Sanz Justin Bieber, que está ahora de <risas> moda Hombre, es que el concepto grupo comercial es muy amplio tú has cogido dos ejemplos que ...que, que no, no representan a lo que puede ser comercial... ...porque comercial es ACDC... ...comercial es Bruce Springsteen, ¿no?... Obviamente, ...y, sí, y sí, te sí. pueden encantar, ¿no?... ...entonces los, los dos ejemplos que habéis dicho concretamente... ...no, a mí no me no me gusta... ...aunque aunque reconozco que con la maquinaria que tienen detrás... ...para el público a que está orientado... ...pues van, va muy bien, ¿no?... ...pero realmente, pues eso, yo un grupo comercial... ...pues me parece muy bien... No, sé. no he entendido muy bien la pregunta... Sí, ¿qué opinión tienes de los grupos comerciales? Gracias. El hecho de que se vendan a la industria. De que además de música digan... Y tómate un kit kat, y cosas así. Ay, perdón, no pues se puede hacer pederse bueno, a la radio. No, no, hombre. Eh, nada. Yo kit, que he está, dicho kit. que tengan alguien atrás haciéndole sus letras para que gusten más. Ajá. Pues esto está relacionado con, con ganar dinero, ¿no? Obviamente, Pero, obviamente, sí, pues, sí. Bueno, pues tener que hacer un estudio de de masas para saber para tocar lo que la gente quiere y no lo que quieras tú y lo que quieres tú pues para que lo sigan pues no sé para hacer eso y llegar a las cotas más altas de los comercios y todas las discografías y todo este rollo pues o tienes pasta y te dedicas a esto al cien o, o hace como nosotros pues que curramos para para poder comprar nuestros instrumentos y tener un local donde tocar Y bueno, que básicamente nosotros no lo queremos pasar bien. No sé si esos que habéis mencionado se lo pasan bien, supongo que sí. Hombre, yo creo que la mayoría de grupos nacen de, de una ilusión, ¿no? Y bueno, al final la maquinaria como a muchos les lleva a, a vender discos y a tener mucha gente detrás que, que al final acaban siendo comerciales, pero bueno, quizá la ilusión inicial de ellos no era esa. Sí, que eso se sabe muchas veces cómo empieza, pero cómo acaba ya. Uh -huh. Los caminos del Señor son inexcusables. Son <risa> y de las sky ¿qué opinión nos genera cuando decimos SGAE? sky Guy. Uh -huh. es guy, eh. es guy. Bueno. general. Bueno, con toda la basura que han sacado ahora sobre ellas, yo creo que ya está casi todo dicho. ¿no? Porque... Con este que se ha escapado con la pasta y es sí, sí. el, el, el guerrero más y, y inasequible en defensa de y de repente te das cuenta de que se escapa con la pasta. y es un Esa era su gran misión. Otro. Yo creo que cobran un canon abusivo para llenarse sus bolsillos sí, y punto. No está bien en un momento dado, pensando comercialmente, de poder... Eh, De poder, pues, pues tener un, una cosa que es tuya, un, un producto que es tuyo, que no quieres que te lo copien y todo este rollo, ¿no? Y, pues, estos se aprovechan de esto y ponen unos precios, bueno, abusivos, que no, que, bueno, tampoco entiendo mucho del Sky. Años, años. Cinco años, en Cinco años. Pues con Reuman. Cinco años. Bueno, pues yo creo que dentro de cinco años si la salud nos acompaña podemos seguir estando ahí, ¿no? Esperamos hacer más conciertos al cabo del año. Que ahora como que nos cuesta, ¿no? Hacemos dos, tres... Eh, es lo que más nos cuesta, ¿no? Encontrar realmente sala. O sea, eso sí que queremos comentarlo. Yo si tengo que decir algo en la radio es el decir... Pues eso, a ver si salen aprovecho a, que, a que, pues eso, que la gente apoye la música en directo. A todo nos gusta, de hecho. O sea, simplemente es ir a los locales en los que haya capacidad para, para hacer música en directo, de no solo eh, como muchos locales hay, para tocar solamente una guitarrita, y que, bueno, una guitarra con todos los respetos y cantar, sino que estén preparados y acondicionados para hacer música en directo con, con el, su bajo, con sus guitarras, con su, con sus amplis y con su batería. ¿no? Y, y a la gente le gusta eso, o sea, eso siempre va a seguir funcionando, ¿no? Entonces hay que tirar de circuitos como centros cívicos o fiestas populares en, en plazas, pero locales que estén acondicionados y sonorizados y tal, pues como que, que, falta no hace poco estuvimos en un sitio tocando y nos dijeron que en Barcelona realmente salas acondicionadas para eso había solo 15, ¿no? En Barcelona y es una pena, porque realmente hay, hay bandas y hay hay un, todo un caldo ahí de cultivo de, de gente que, que le gustaría tocar más y que no puede porque no hay, no hay espacio ¿no? o sea, bueno en la calle pero ahora se ve hay... que se han echado una la, la ley de mierda ¿Tampoco? que no puedes tocar en la calle que te pueden multar y requisar los instrumentos ¿no? Ay, o sea, pero... que cuidadito con tocar en la calle tenemos también como ejemplo en este caso aquí en campaste que hay un, han puesto un medidor de decibelios y no puedes tocar por ejemplo más de 90 decibelios Sí, claro. Cualquier motorista sabe que ruido hace su moto, ¿no? O sea que, <risa> imaginaros el nivel. Sí, hoy se me ha roto el tubo de escape del coche y no veas cómo rugía. <risa> Menos mal que lo lleva llevado el mecánico. Y así eh, haciendo una pregunta del mundo ficticio, ¿sabes? De aquello de. de, de, de LSD, por decirlo de alguna manera. ¿En qué escenarios os molaría tocar? De aquello que dices, guau. He soñado que decir? he tocado en ese escenario. Un festival o un sitio así como. Yo... Ostras, pero eso esto es una pregunta para cada uno de Hombre, vosotros. yo personalmente me gustaría tocar el Camp Nou, ¿vale? Con, Mal <risa> con Madonna de telonera, por ejemplo. <risa> ¿Vale? O algo parecido. Sí, ¿no? si podemos imaginar. Eso es una Madonna, ilusión, ¿no? Personal, por personal, ejemplo. Dentro de cinco años, ¿no hemos dicho? Yo, a mí, yo con Bellón sí, por ejemplo. Está, está muy, muy Ostras, pues, a mí yo me tiraría más del palo. No sé. A mí me es igual. Yo tengo un objetivo ahí. Con Viña Rock, por ejemplo. Sí, no, eh, más bien sería algo así, una melodía. Me codeándose ahí me... en la camareta y en el backstage con, pues, claro. con, con músicos que me buscaran. Pero... <risa> Podría de la decir barra. una lista así en plan, o que mi me meta, a lo mejor que un jardiniano sí, no. que otro. Bueno. Te, saco sí, el agujero agujero festival, de... te saco del agujero. En algún festival así de, de varios grupos. Sí. Bueno, y así, anécdotas. El grupo, una historieta que tengáis ahí, que <risa> y llamando los perlas, seguro que alguna vez. sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. el nombre de los perlas está por eso, ¿no? porque el hecho de que a veces cuando la fiesta se alarga, pues no solemos estar ahí hasta el final, ¿sí? casi empalmados. ¿eh? O sea que eso, normalmente, cuando una fiesta no cantrini, vamos como. Como artistas o como, o como. bueno como artistas, como músicos o, o como, público, como público. Nuevamente, invitamos. nuevamente vemos eso salir, ¿no? Pues eso sería, eso sería una de las facetas pues, de, de ser claro. un perla, ¿no? Sí, sí. En el Caracas nos tienen hartos, ¿no? <risa> no, pero la anécdota cuando nos dejó el Luis, el Luis pues que íbamos a hacer un concierto. Ahí en San Adrián y tal. Y resulta que bueno. Pues, pues vamos para allí y tal. Bueno, quedamos a las 6 para hacer pruebas y llegamos ahí y resulta que, que, bueno, buscando buscando al responsable y tal, el que ha organizado el concierto, y bueno, y ahí esperando, esperando y nos dicen que el concierto se, se ha anulado, que no, que no se va a hacer el, el concierto. Y bueno, pues nosotros ahí súper indignados porque ya llevamos todos los, todos los trastos ya para tocar y todo, ¿no? Y dijimos, qué cojones, vamos a tocar y tal pues hablamos con el, con el responsable y nada, pues le preguntamos si querían hacer el concierto igualmente, qué había pasado y nada, y nos dijo, hombre, si queréis tocar, podéis tocar. A ver, lo que había pasado, que se había anulado porque faltaba por problemas técnicos no se podía hacer pero teníamos mil vatios ahí en el escenario y dijimos hombre pues con mil vatios podemos hacer un conciertillo Oye, pero a ver las condiciones no y mira bebida comida mientras a los perlas perfecto <risa> no le falte nada no, <risa> no le falte ni comida y sobre todo la bebida <risa> no, si nos compran fácil eh con nosotros, la barriga llena nosotros sí, sí, nosotros sí. hacemos un concierto somos agradecidos sí porque la hierba casi siempre la llevamos nosotros <risa> <risa> y nada y así bueno nos fuimos al rock and Disney, donde Donde teníamos los trastos en ese momento pues lo cogimos todo montamos ahí con una mesica y de, de ocho canales lo, pues lo conectamos todo nos pusimos los mil vatios oye que, que funciona y entonces bueno vino el vino el bisete que era el cantante y se enfadó un poco porque no se imaginaba lo que se iba a encontrar aparte bueno era resulta que en principio tenía que venir mucha gente porque iban a tocar cuatro grupos y tal pero claro allí solo estaban los de de la asociación que montaban el concierto y bueno, hacían una cena con un binguete, lo típico de barrio. Y nada, pues, había, pues habían familias con sus hijos y ahí pues tocamos y fue un orgullo, de hecho, para, para mí fue un orgullo tocar ahí, a ver, que igual habían 100 personas sabes y habían por ejemplo, tíos, 100 personas ya es público pero habían niños habían muchos niños ¿sí? y muchos se, se iban no eran las 12 porque iban pasando por la calle no 100 personas de vez pasaban <risa> sí, no, no, sí, sí sí iba. Y, y de repente venía una multitud y luego se iban no y claro y eso al cantante pues le chocó un poco y se quedó así en el meta de repertorio dijo bueno hacemos la última y el tío se piró y aquí ya pues le perdimos la pista Luis y bueno esa es la anécdota, una anécdota de, pues, pues de, de, de fuerza, de voluntad de hecho porque lo que nos costó coger el coche, ir a buscar todos los instrumentos, volver, montar pff, a contrarreloj, sabes ahí, bueno fue una pasada, Esto es, es una sí, es anécdota verdad. de coña y de participación de todos ahí que no fallamos Otra anécdota que ahora yo recuerdo pues el, el concierto que hicimos allí en Moncada fue un concierto que era concierto por la revolución y era un bar de carretera y, y, el, el, y el escenario lo había montado uno de los cantantes de otro grupo y, y nada, era montado allí pues con las tarimas y tal y me hizo mucha gracia, ¿no? Hay que decir, era un ascensor, abierto en canal. <risa> un ah, pero bueno, me han fijado en la forma. Ahora que me quedo bueno. yo de... Y ahí de hecho pues ya tocamos con la nueva formación, ¿no? Además que me hace gracia por eso, la, sí, es claro. la nueva anécdota. Y me hizo, me hizo mucha gracia tocar el, al aire libre y con... Con el cielo como, como, como techo y, y, y ahí en un escenario improvisado. Un visto, clásico visto. de los Perlas. De, de, de... Chayan debajo de un puente, tocaban bajo <ríe> cielo, en cuatro, en cuatro palés. Y o un sea, el el, ascensor. Un ascensor, Muy hemos bien. tocado de todo. Sí, sí, aquel concierto fue, fue bastante bueno, la verdad. <ríe> bueno, más o menos ya. Uh, estoy aquí. Bueno, ¿Tenéis algún bolo próximamente? No, no sí, tenemos la fecha. Estábamos pensando, Teníamos hora hace tiempo Aquí en el en el Aquí en el Casal de Guinardó uh -huh. Pues queríamos ir a tocar ahí a ver, si, a ver si dentro de poco Nos dan hora y tal Aquí El Casal de Roquetas <risa> ah, También bueno, en el, en el Casal el de Roquetas Roqueta. También nos interesaría mucho Y, y bueno, eh, yo creo que dentro de poco iremos a, a, aquí al casal de Roquetas a hacer un, un bolillo ahí para la peña. Sería interesante. Bueno, y por si alguien o está interesado en vuestro grupo, ahora que os escuchado? ¿Podrías dejar alguna página, un mail, un teléfono? Para sí, de hecho tenemos de todo, de, de todo lo que pueda haber en, en la red de redes. Mira, tenemos la, la página de Los Perlas, que es www.losperlas.net Tenéis Uy. una página punto .net, yeah. o sea, esto explica Bueno, poco. A ver. no solo punto .net, también es punto .com. Toquéis ascensores y tenéis una página punto .net, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué significa? Modernismo, net bonito, es red, ¿no? tío. <risa> net is, is red in, sí, sí, en inglés. Sí, sí, <risa> o sea, si, <risa> si tú pones los si pones los perlas.net o los perlas. com, llegas a la página. Y después tenemos también el MySpace, MySpace barra los perlas también ahí nos puedes encontrar. Los, los de hecho, si nos pones ya en el buscador este típico, ¿lo, ¿puedo decir el nombre? O se puede hacer publicidad. Bueno, va, dilo, sí. dilo, dilo. No, no en Google. Publicidad. No, en Pasa el, de eh, el, <risa> Pues si no buscador de textos de internet pones los perlas pues si ya paquera, salimos en los primeros y cual sin quise. pagar publicidad ni nada no pues también tenemos <risa> un myspace de los perlas y también facebook si pones facebook Dentro de poco los desarrollaremos un buscador que se llama Ará los perlas, eso sí que hago, hago propaganda porque ya es directo <risa> el, es será un proyecto, mejor se nos había olvidado lo... comentarlo antes no, es sí. un nuevo proyecto <risa> Además, los perlas y tal y no os confundáis con los perlas chilenos que tocan bachata y, y reggaetón o no, algo así hay que buscar los perlas y asociarlo con la palabra rock Entonces pelador, está, está la página web, el MySpace y el Facebook también. En YouTube, ponen los pelos rock y también. En YouTube también. Sí, de hecho, sí. tengo pensado, hicimos un concierto hace poco y tenía pensado pues, colgar todas las canciones en, en YouTube porque es una plataforma y potente. Bueno, ¿no? con los medios que, que hemos tenido, camaritas, amigos, amigos que nos han grabado con camaritas de esas, pues, uh -huh. pues hemos ido haciendo, colgando vídeos así en directo y tal. Muy divertido. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya tenéis alguna. ¿Queréis decir algo más? Aprovechar para decir algo más o. Lo que sea, ¿no? Os con bueno, la puedes hablar del personaje famoso que, que nos apoyó en el último concierto. <risa> no lo recuerdas, ¿no? No lo recuerdo. Sí. Dilo, dilo, dilo. Es, dilo pero... es que no sé cómo se llama. <risa> es famoso, un personaje pequeño. Sí, pequeñito, hombre. Aquel que hizo su vídeo de... en YouTube. Que hablaba la... de nosotros, que nos promocionó en el último concierto en Antegrán. Estoy flipando. Así ¿no? Hay un vídeo así. <risa> <Bueno>. Ah, sí. <risa> sí. Sí, sí, si buscas... ¿Cómo se llama? Fan de los Perlas. <risa> ah. Hicimos, hicimos una, un vídeo promo con, el, con un filósofo muy conocido. Y nada, bueno, es una, es una tontería, ¿no? Simplemente... Pues para encontrarlo ¿Sí? no veas, macho. ¿Sí? Sí, que el David decía, ostras, no, no he recibido ninguna visita, pero ¿para pa que buscar eso? <risa> Hay que buscar. <risa> <risa> <risa> me dio Con el bueno. de... Con el de... El fan de los perlas. <risa> el fan de los perlas. Pero, pero bueno... Está, con el de milenarismo, ¿conocéis el vídeo del milenarismo? Hostia, ¿no? No. ¡Hablemos del milenarismo, cojones Hemos venido a hablar del apocalipsis y hablamos del milenarismo El milenarismo va a checar va a llegar. ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¡Los miros ya silenciosos! Entonces, cogemos, es es del. ¿Cómo se llama, hombre? Ahora no me acuerdo cómo se llama, hombre. ¿Fernando. ¿De ¿Eso qué es de la tele? ¿No será sé, Poncez? No, no, no. No, es un filósofo con el pelo rizadito, chapar, chaparrillo, con, con gafas. Entonces, Fernando Arrabal, Fernando Arrabal. Ah, por mío. Fernando Arrabal. Y, y es un vídeo muy famoso. Si no lo conocéis, esos que no estáis a la onda de chorradas de internet. Pero hicimos un montaje ahí con el, hablando de concepto de los perlas. ¿no? Mineralismo. El mineralismo va a llegar. Ay, ay, ay. Ahí lo tiene. Yo, bueno, nada. Un mensaje a todos los que nos oyen: que, que se animen a tocar, que la música es muy buena para el corazón y la mente, el psicólogo y el espíritu. Y da mucho hambre. <risa> bueno, pues muchas gracias por haber venido y haber muchas compartido a este ratico Bueno, pues hasta aquí los perlas. Buenas noches. Buenas noches. El racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Porque luchamos por la libertad de expresión, ocupamos el día. Radio RSK, en el 107.1 de la FM. Buenas, ya estamos aquí después de la gran entrevista a los Perlas, que recordamos que están haciendo un CD nuevo. El segundo, me parece, ¿no? No, es el primero que graban en plan CD guapo, ¿sabes? Ahí en plan. Toma ya. Ah, eran vacaciones. Son puta madre. Sí, sí. Vale. Pero me han dicho que han grabado dos temas, ¿eh? O sea, que va a ser ahí un LP. Ah, o sea, que está currado, currado. Entonces. <risa> bueno, la verdad que nuestro programa acaba aquí. Sí. Y comenzará de aquí a tres semanas o cuatro. No vamos de vacaciones. Bueno, a tirarnos en el sofá en casa, pero de vacaciones. Bueno, no, hay más cosas ¿eh, que el sofá. <risa> pero sí, es lo típico. Yo también llevo dos días de sofá y sofá. Y bueno, la verdad es que os dejamos a un temazo aquí, aquí Sí o no, que ya sacamos Walmart. hace mucho tiempo. <risa> ¿Y por qué no repetirlo? Música a fondo rara. Ahí está. La cosa. <risa> en esa carpeta. Oh, no, pues la verdad que muchas gracias por habernos seguido hasta aquí durante este curso. La verdad que llevamos desde diciembre. No existe que es el 29, ¿no? Programa 29. 29, sí. Empezaremos por el 30 ya. Sí, recordar que ya pronto cambiamos la foto. Bueno, pronto, pues no decir el próximo programa, ¿no? Sí, que coño, acabas el próximo programa y empezamos una temporada de cero. Claro, claro, que vamos a meter como son los Exolot. No digamos lo que es, que la gente lo busque si quiere saberlo. Pues ahora, no sé, ¿cómo se llama? Axolot. Axolot. Axolot. Axolot. Pues sale. Bueno. Señoras, señores, damas y caballeros, Reyes de San Man, que pasen un buen verano. Feliz agosto. Y. No, ¿cómo? Pille la caravana. <risa> A pasar calor. Ir en bici, que no hay caravana. Pero es cansado, ¿eh? Bueno, <risa> Sol y Serena, ¿no? ¿Cómo era? La polla va igual. <tos> Masa tem spakiet i ja espero Puć za barry, que prędzej o meu camin. Si no i parlare. Ja